Vamos a saludar en esta mañana, en este viernes, a Jessica Magio. g Se viene una nueva feria feminista en la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, y bueno, con ella vamos a, a conversar、eh, acerca de cómo, de, cómo,、eh, de cómo se vienen sucediendo las diferentes ferias y, y bueno, también cuál es la propuesta puntual para, para esta nueva feria feminista en, en la provincia.、Eh, Jessie, buen día, ¿cómo estás? Sebastián González, te saluda. Sebastián, bien días. ¿Cómo les va? muy bien. bien bien gracias por atendernos jessy、eh, bueno decíamos esta, esta es la número 14 me, me cantaba ale al, al oído Sí, esta es, la, esta es la feria número 14 que tenemos este año es la primera feria que estamos haciendo en enero no, no estuvimos y eso y bueno esta feria tiene varias sorpresas ahora、uh -huh. estamos agregando、eh, actividades para niñas n o porque viste que antes o sea estamos、eh, respondiendo a través de toda la necesidad Eh, de dar respuestas a aquellas mujeres que tienen a su cuidado niñas, o sea, ya sean sobrinos, ya sean hijes,、eh, que tienen el cuidado de niñas. Entonces,、eh, ¿cómo sería?、Eh, bueno, la idea sería que a la, en el mismo momento a donde se realiza un taller de Batic, que es un oficio, el taller de Batic, y vamos a realizar、eh, un taller de ESI para niñas. Entonces...、Uh -huh. Esta mujer puede ir con el niño que tiene a cargo a la feria y puede desarrollar、eh, el oficio eh, eh, tranquilamente. Y aparte、eh, de niño, también estamos hablando de que tiene un taller de ese. Entonces, eh, también eh, tiene como una tarde productiva para todo su desarrollo. Totalmente, no es que lo tiras en, en un pelotero y ya. ¿Eh? o, o dentro de un inflable si ¿sí? vas a deposita r el niño ¿no? en un inflable y te vas a hacer el taller no, ¿no? No, nada, nada no es que ver, como lo... hacer una cuestión integral ¿no? está buenísimo. porque todavía no está desnaturalizado ¿no? decimos que no naturalizamos que las mujeres tienen que son las que deben estar al cuidado de las niñas ¿no? eso ya surge hace muchísimos años con la división sexual del trabajo con el tema、uh -huh. eh, cuando las mujeres es, cuando... El, El, el sexo femenino y género, ¿no es cierto? Ya en、eh, la opresión del género, ya desde、eh, que los hombres salían a recolectar y las mujeres se quedaban, se quedaban en las aldeas, ya viste, es algo que viene de hace muchísimos años y la idea es que a medida que ganemos derechos y eso vayamos naturalizando esas、uh -huh. creencias, ¿no? El trabajo no remunerativo. Que es el que la mujer, e n 75% del trabajo no remunerativo lo realizan las mujeres,、uh -huh. no eh, y, me sí, y me imagino que se habrán、sí. encontrado con esta situación muchísimas veces durante las 14 ferias. Claro, que, que exacto. Lo、organizado. que queremos es llegar ¿no, cierto, eh, a más cantidad de mujeres que, tengan, que estén en situación más vulnerable.、Uh -huh. eh, eh, hoy, sí. si, si te digo, eh, eh, ¿qué balance、eh, haces、eh, de la primera feria hoy?、Eh, ¿qué, ¿Qué me dirías?、Eh, no, o sea. Eh, eh, Eh, fuimos eh, avanzando muchísimo,、eh, pero más diría en lo tema interpersonal, ¿no? en, la, en las relaciones entre nosotras y en cómo,、eh, por eso la feria va creciendo. ¿no? La persona, la, las mujeres que van mujeres e s l b i a n trans, que van a travestis a s que y la feria, ya se van d a r un taller, a llevar su stand, y eso、eh, van percibiendo eso, la atmósfera humana que tenemos entre nosotras y cómo vamos este, empoderándonos nosotras, las chicas, Que formamos parte de la organización de la feria. ¿no? Esa superación entre nosotras que hacemos、eh, con respecto a decirnos las cosas, a no dejar pasar nada,、eh, a ir avanzando, o sea, antes de estigmatizar a alguien, decir vos sos esta cosa, sino plantearlo porque por ahí hay un malentendido. Este, vamos teniendo、eh, diferentes formas de relacionarnos, o sea, de formas menos violentas, ¿no? formas no violentas de relacionarnos entre nosotras, que nos e m p o d e r a a nosotras. y a la vez que eso se va reflejando en la gente. Entonces,、eh, cada vez somos más, n o cada vez más en la red que tenemos, en el, en, tenemos una red de WhatsApp, ya somos casi 150 mujeres, lesbianas, t r a v e s trans, y bueno, y, y cada vez eh, eh, se suman más personas a, este, a la feria también, con sus stands, y, con, y más profesionales, y gente con oficio, y... y bueno de todo ahora una chica electricista una cadeta、eh, una chica arquitecta que va a dar、eh, que va a dar asesoramiento a la gorra en la próxima feria、uh -huh. entonces es como está muy, es muy lindo porque、eh, a medida que nosotras crecemos en interpersonal en nuestras relaciones y eso dentro de la, de la colectiva no eso se va reflejando afuera también y vamos avanzando todas juntas y y la gente se quiere sumar todo el tiempo entonces eso está buenísimo está buenísimo、eh, jessy decías que hay varias sorpresas no sé、eh, qué se puede adelantar y qué no pero、eh, como para ir teniendo un panorama de, de, de cómo pinta la, esta próxima feria bueno s í era era eso de bueno de, del taller de niños y también、sí. hay un trueque de artículos escolares no、eh, que vamos、eh, a realizar porque bueno、eh, sabemos que eso es como muy caro no y, y Y entonces mucha gente como que le cuesta estar comprando a principio de año y eso los artículos para las niñas. Hay cosas que ya no se usan y que se pueden cambiar con, por otras, más o menos vas sabiendo según el grado y eso de la escuela. y、eso. Entonces s o e vamos a hacer ese, ese trueque también, ese trueque de, de, de artículos escolares. Sí, ya desde, ya Nosotras ahora estamos a la tarde nada más, de 17 a 21 horas. Y, este, pero ya en marzo vamos a volver a la mañana. Estamos en ese horario porque la siesta era interminable, ¿viste? Hace muchísimo、sí. calor en el verano. Y en esta época, claro. Entonces estamos haciendo、eh, la tarde nomás, me、eh, espero el mes que viene, ya volvemos a la mañana. Bueno, bien, que... te iba a preguntar justamente eso, ¿no?、Eh, ¿Cómo venía la proyección hacia adelante? Porque eh, obviamente eh, sabemos que toda esta actividad va a continuar, que va a continuar creciendo, fortaleciéndose.、Eh, sí. y, y preguntarte cómo, cómo se proyectaban. La, la idea es eso es como es como ir llegando、eh, cada vez a mujeres que están en condiciones más vulnerables、eh, ver esa posibilidad no también tenemos、eh, un grupo de personas que alrededor que、eh, nos van a capacitar en cuestiones de cooperativismo、uh -huh. cuando algunas de las compañeras quieran crear una cooperativa es como que eso ya lo tenemos resuelto o sea Entonces, como que se fue acercando gente, gente que trabaja en l a m u n i c i p a l i d a d a lo largo de la... en eso, o sea, gente muy con convicciones, ¿viste? Que hay personas que, o sea, alguna cosa es un trabajo y otra, entonces que también van buscando siempre personas en mayor situación de vulnerabilidad para poder, o sea, ayudar para organizarse, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Dentro de una... Cuando vos te organizaste, tenés visibilidad social y, y podés... Eh, avanzar y superar resistencias de tu situación ¿no? de tu situación de vulnerabilidad entonces eh, eh, entonces eso lo tenemos ya tenemos como un grupo de personas q u están e como dispuestos a capacitarnos en caso de querer armar este este cooperativa por otro lado estamos armando un clasificado feminista、uh -huh. así que sí con,、eh, donde van a estar los teléfonos de todas las compañeras y eso para poder este, conectarnos porque lo que pasa en el whatsapp es eso que a veces por ahí no les e los mensajes algo y se te pasó justo un servicio que vos estabas necesitando como electricista el、claro. electricista sí sí sí、eh, una que pone aire acondicionado ¿sí? claro y, y entonces se te pasa y, y entonces como entonces la idea es de tener un clasificado y eso、claro. está como en marcha bueno está está buenísimo, rey, ¿no? está buenísimo. también con eso se van acercando más chicas también, ni hablar ¿sí? Jessy,、no, no. eh, bueno, como siempre, mil gracias、eh, por estos minutos con nosotros en la mañana de Kermés. Sí,、eh, nos gustaría que、eh, dejes una invitación abierta para que、eh, bueno, todo el mundo pueda、eh, pasarse por, por la feria feminista durante el fin de semana. Bueno, entonces, bueno, invitamos a, a todos ahora el sábado 8 de febrero al Parque Oliver, desde 17 horas a 21, 21 horas, acérquense a la feria. que van a haber un montón de productos y de servicios para ofrecer y bueno,、eh, aquella que se quiera acercar, que quiera sumarse a la feria, que se acerque, que en ese momento la vamos agregando al grupo, que no tiene que hacer,、eh, ningún, no i n n n g ú hay ningún requisito previo para sumarse, simplemente las ganas de estar en nuestra feria.、Bien. Así que bueno, muchas gracias、eh, a vos, Eva, y muchas gracias a todos. y bueno, abrazo. Gracias, abrazo grande, gracias. hasta luego. Hasta Jessica. Jessica Magio,、eh, una de las organizadoras de, de la Feria Feminista en la ciudad de Santa Rosa, van catorce ya y continúa con una proyección grandísima hacia, hacia adelante para lo que viene. Y bueno, durante este fin de semana, imperdible, recién lo comentaba、eh, Jessie en esta mañana, que h r m e s era. Veintiocho minutos pasaron de las diez de la mañana, así que seguimos en el ciento seis punto uno y conectados en Internet en w w w r a d i o k e r m e s c o m Acete, escuchar por WhatsApp. 2954-3378-66 Radio Kermesse está en todas partes. Todas partes. partes. 2954-3378-66. El 2019 ya fuera. Si vos querés. Si vos querés. Radio Kermés 2020.